Muy pero muy buenos días. Un gusto estar reencontrándonos con ustedes desde el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. En el comienzo quiero recordarles la forma de comunicación con nosotros, nuestro Facebook Frente Ambiental Delia Villalba, eh eh nuestro mail comision.delia.villalba@gmail.com. Eh, hoy quiero reflexionar un poquito juntos sobre la incidencia que puede tener o no la ecología, los movimientos ecológicos, la defensa de los territorios, los movimientos ambientales, las personas que, sin integrar ningún movimiento ambiental, sin ser activistas ambientales, van desarrollando capacidad de poder poco a poco desarrollar, eh ir haciendo cosas que protejan o que ayuden a la protección del ambiente. Digo esto porque hace unos días este se se hizo el viernes pasado se realizó una nueva asamblea en defensa de los territorios del agua en la que se abordaron temas como el proyecto Neptuno, eh los 17 años de la reforma constitucional que estableció la gestión del agua de de forma pública y participativa y sustentable, algo que no se está cumpliendo, que ya no se venía cumpliendo, principalmente cuando la anticonstitucional ley de riego aprobada por el gobierno anterior y que hoy sigue su curso, sigue siendo avalada por este gobierno. Esta nueva asamblea fue el Rafael Peraza en el departamento de San José. Allí bueno, se abordaron esos y otros temas. Este principalmente lo del tema de de de la privatización de la potabilización del agua a partir de otra vez del proyecto Neptuno. Pero también se abordaron otros temas, se conversaron otros temas eh como por ejemplo eh el boom de los cultivos transgénicos, la falta de continuidad en las denuncias y en las organizaciones vecinales eh contra lo que es la fumigación es eh aéreas o no aéreas, pero la fumigación es de campos, principalmente de soja y de todo lo que se está utilizando en el monocultivo forestal, también se abordaron esos temas y nos da mucho que pensar, si mucha gente participó de esa asamblea, nos da que pensar hacia qué punto o qué ambiente queremos en la sociedad en su conjunto. Está muy claro, vemos activistas, movimientos ambientales, movimientos ecologistas, son dos cosas distintas, movimiento ambiental y movimiento ecologista son dos cosas diferentes. Pero vemos a lo largo y ancho del país pequeños grupos que venimos intentando desde hace años, en muchos casos, tratar de que la gente comprenda la importancia de cuidar, proteger y restaurar lo que ya está dañado en nuestro medio ambiente. Vemos a gente que arranca con una fuerza bárbara y al poco tiempo se desanima o ya no le interesa o los compran como pasa y ha pasado. Viene una empresa y te ofrece determinada plata y tú ya no podés salir a denunciar a esa empresa X por ganar eh contaminación ambiental. Pero hay otro problema y es que muchos movimientos ecológicos tratan el ambiente por sí solo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros del Frente de Lidia Villalba consideramos la lucha medioambiental como una lucha social. El medio ambiente va enganchado de la sociedad si mejoramos el medio ambiente mejora nuestra sociedad estamos convencidos de que un ambiente sano genera individuos sanos y viceversa un individuo enfermo genera un ambiente enfermo desde ese punto estamos convencidos por lo tanto la lucha social va encaramada va de la mano de la lucha medioambiental cuando desde el frente de Elia Villalba nos sumamos a luchas que muchos nos dicen nada tienen que ver con el medio ambiente que hacen ustedes acá, como ha pasado, como nos está pasando a veces, en luchas por la vivienda, en luchas por mejoras salariales, en luchas por la defensa de la seguridad social, son mejoras en la sociedad, en su conjunto, que indudablemente desde nuestro punto de vista van a ser enganchadas a la lucha por la protección y la mejora de nuestro ambiente. Como dije antes, un ambiente sano genera individuos sanos. Un individuo sano va a generar un ambiente sano. Entonces, cuando hablamos de sociedad, hablamos de todos los temas de la sociedad. Cuando hablamos de lucha humana, ecológica, social o lucha ambiental social o socioambiental, quedaría mejor pronunciado socioambiental, porque es eso, estamos hablando de sociedad y estamos hablando de que esa sociedad es la que va a poder generar o o mantener un ambiente sano y recuperar todo aquello que que está destruyendo. Hoy en día no tenemos muy en claro cómo sociedad qué ambiente queremos. Pero no tenemos en claro, no tenemos ni la más pálida idea como sociedad en general qué ambiente queremos. Acá viene cualquier empresa, empieza a hacer un pozo en la falda del Verdún, como nos ocurre en la ciudad de Minas, voy a poner el ejemplo de acá para que se entienda más claro. Nadie se cuestionó si nosotros pretendíamos o si nos importaba más ese pozo que eh cuidar no solo el ambiente, porque ese pozo contamina con con con polvo a la ciudad de Minas, contamina con con ruido las capas eh las capas de de la tierra con con temblores cuando cargan barrenos, contaminan el agua, es decir, agua y aire y tierra están siendo contaminados por ese pozo, han destruido irrecupérable ya el paisaje, lo mismo está ocurriendo con las sierras de Carapé, paisaje que está siendo absolutamente destruido más la contaminación del aire, del agua y de la tierra por mineras que vienen a lucrar y a llevarse lo que pertenece debería pertenecer a todo el pueblo. Sin embargo, el pueblo, la sociedad, la gente nunca se puso a cuestionarse qué es más importante para nosotros, para el ser humano como sociedad, no como empresa no para la empresa o para el político de turno sentado en el sillón de la intendencia que le importa dos pepinos lo que ocurre con la sierra de Carapá. Para nosotros como sociedad, ¿qué es lo mejor? Mantener el paisaje, la biodiversidad, cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar la tierra, cuidar esa barrera natural que son las sierras de Carapá o eh lo que pueda generar de ganancia el que una empresa venga y comience extra, eh, extractivismo así lo abierto llevándose absolutamente todo, porque no dejan un mango, no dejan un mango. Entonces, es muy difícil cuando alguien viene y te plantea, ¿qué hacés vos acá? que esto no tiene nada que ver con la ecología. Por eso hoy quería hablar de este tema, porque me lo plantearon me lo plantearon bien planteado por parte de de de quien lo hizo, una persona que conozco, que le tengo en el nombre de aprecio y que lo hizo de buena forma y le expliqué esto que estoy intentando explicar en esta audición. ¿Qué medio ambiente queremos? ¿Qué sociedad queremos? o como sociedad qué ambiente social queremos será hasta la próxima amigos